¿Piensa usted que es apropiado calificar un milagro de acuerdo a nuestra apreciación del mismo? Sea apropiado o no, por lo menos no parece divertido, o así solemos hacerlo. Consideramos que hay milagros, otros milagros más grandes y otros que sobresalen. ¿Cuál considera usted el mayor milagro? Hoy aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah examina lo que dicen las Sagradas Escrituras respecto a los milagros que realizó el Señor Jesucristo. de su serie En Busca del Salvador, con ustedes el Dr. David Jeremiah, para introducir su mensaje, El Mayor Milagro. Gracias por acompañarnos hoy al empezar nuestra consideración de este nuevo tema de la serie En Busca del Salvador. La guía de estudio que acompaña la serie ya está en circulación y puede ordenarla directamente de Momento Decisivo por medio de nuestra página web en momentodecisivo.org. le animamos a que ordene hoy mismo su ejemplar. Aparte de la guía de estudio que hemos preparado para acompañar la serie, también tenemos un paquete de discos compactos. Estos recursos pueden ser utilizados para enseñar en su grupo pequeño de estudio bíblico o para su estudio personal. Es una excelente manera de comprender mejor lo que dice la Biblia respecto a estos temas. Ahora, vamos a hablar del tema El Mayor Milagro. Así que, Abramos nuestro corazón a esta verdad. Abra su Biblia en el Nuevo Testamento. Al Evangelio de Marcos, el segundo Evangelio, el más breve de los cuatro, y el primer registro de la vida de nuestro Señor en la Tierra, que le fue dado a Marcos, primordialmente por el apóstol Pedro, testigo ocular. Hoy veremos los primeros versículos del capítulo 2. Leeremos el pasaje conforme avanzamos. Así que tenga abierta su Biblia y siga con la vista mientras consideramos este relato verdaderamente increíble. Muchos saben que Johnny... Ericsson Tada, tuvo un terrible accidente en su juventud que la dejó totalmente paralizada del cuello para abajo y literalmente vive en una silla de ruedas. Dios la ha usado de una manera maravillosa en su vida adulta. En su libro titulado Un lugar de sanidad, batallando con los misterios del sufrimiento, dolor y la soberanía de Dios, ella escribe lo siguiente. Era una hermosa mañana de un domingo y los servicios se habían acabado. Yo hacía rodar mi silla motorizada por el lote de estacionamiento de la iglesia hacia mi furgoneta, cuando un joven que se presentó a sí mismo como David me detuvo. ¿Eres tú Johnny? preguntó. Sonreí y asentí. ¡Ah, grandioso! exclamó él. Yo estoy de visita y esperaba poder encontrarte hoy. En realidad he estado orando por ti. Mis ojos se abrieron más. ¿En serio? ¿Y por qué estás orando? él dijo. He estado orando por tu sanidad. está orando para que dejes tu silla de ruedas. Pues bien, nunca rechazo una oración por sanidad, le aseguré. ¿Alguna vez has considerado, dijo, que tal vez haya pecado que se interpone en el camino para tu sanidad? Ahora bien, si alguna vez usted ha estado muy enfermo, siempre hay alguien que le dice eso a uno. Eso me ha sucedido numerosas veces cuando yo estaba atravesando el cáncer. «Siempre quise responderles bien. No sé si se deba al pecado, pero quiero que sepas que estoy a punto de pecar». Johnny dice que clavó la vista en el extraño, y antes de que pudiera decir nada, él abrió la Biblia al pasaje que vamos a estudiar hoy y leyó, «Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba», Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Johnny continúa y dice, David cerró su Biblia y me dijo que el paralítico en el relato fue sanado. Y que yo podía ser sanada también, si simplemente confesaba mi pecado y tenía fe para creer. Hoy vamos a estudiar lo que realmente sucedió según el relato y ustedes van a tener que esperar. hasta el final del mensaje para saber lo que sucedió entre la escritora y ese joven el milagro que vamos a considerar tuvo lugar en la ciudad de Capernaum y Jesús por supuesto es quien está en el centro del episodio entre el fin del capítulo 1 y el principio del capítulo 2 ha pasado casi todo un año Jesús ha estado en el desierto recuerden que cuando él limpió al leproso, eso produjo tal revuelta en Capernaum que él tuvo que salir de la ciudad a fin de alejarse de las multitudes que le seguían. Estuvo en los lugares desiertos por doce meses, a veces predicando, pero principalmente atendiendo a la gente que iba a verlo. La Biblia dice que Jesús había vuelto a Capernaum. Al principio del capítulo 2, él está de nuevo en Capernaum, en Galilea, y leemos estas palabras. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, Y se oyó que estaba en casa. Cuando leí esto, me hizo pensar en los programas de entrevistas que a veces escucho tarde en la noche por televisión en donde dicen, y fulano de tal está en casa. En ese día en particular, Jesús estaba en casa. Y quisiera hacer un alto por un momento y anunciar que Jesús está en casa hoy. Él está en casa. Jesús está en casa. Y vamos a ver lo que sucede cuando Jesús... Está en casa. Ese día, cuando Jesús estaba en casa, se reunió una multitud tan numerosa que no todos pudieron entrar. En el versículo 2 leemos, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Es decir, la casa estaba más que apretujada. La Biblia dice, y en la casa en la cual todos se apretujaban, Jesús les predicaba la palabra. Tanto Mateo como Lucas relatan el mismo episodio. Y como saben, en los evangelios tenemos relatos algo diferentes y uno recoge algunos cuantos detalles de información que no están incluidos en los otros. Por ejemplo, Marcos no nos da toda la información que nos da Lucas y Mateo nos da otros detalles. En Lucas 5.17 leemos estas palabras. Aconteció un día... que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. De manera interesante, en la casa ese día con Jesús, estaba una multitud muy sofisticada. La Biblia dice que los fariseos estaban ahí, y también los escribas, lo que quiere decir que en esa cultura ellos eran la aristocracia. Eran personas que tenían gran prestigio en la comunidad. Eran los intelectuales. Eran las personas con títulos y doctorados. La Biblia dice que se habían reunido en la casa de Pedro de toda ciudad de Galilea. Y a este grupo erudito, Jesús, les predica la palabra. Ese es un gran pensamiento, ¿verdad? Jesús le predica la palabra a la crema innata de la sociedad. Es interesante como algunos piensan que cuando uno está frente a cierto público tiene que cambiar lo que predica. Jesús simplemente les predica la palabra. En cierta ocasión me invitaron a predicar en lo que se considera la universidad cristiana más grande del mundo, en la costa oriental del país. Aunque usted no lo crea, en la reunión en la capilla tienen 13 mil universitarios. acuden tres veces a la semana a lo que es un estadio de baloncesto. Hay sillas en la cancha y sillas por todas partes. Tuve que hacer una entrevista para la estación de radio del plantel antes de ir a la capilla. Tengo que pensar más en cuanto a esto porque eran las 7 de la mañana hora local, pero eran las 4 de la madrugada hora de California. Eso no fue muy acertado de mi parte, que digamos, pero fui. Y el hombre me hablaba de todo, en cuanto al servicio en la capilla y me dice doctor Jeremaya, en pocos momentos usted va a tener trece mil universitarios de 17 a 23 años y usted tendrá la oportunidad de predicarles ¿qué les va a hablar a estos muchachos? ¿qué va a hacer para interesar a estos universitarios de 17 a 23 años? yo le dije bien ¿sabes una cosa? si tengo que hacer algo diferente de lo que normalmente hago no voy a hacer nada simplemente Voy a predicar la palabra de Dios. Así que fui al lugar y enseñé sobre el relato del hijo pródigo. Y tengo que decirles esto. Y no me estoy alabando a mí mismo, sino que simplemente así sucedió. Había tanto silencio en esa capilla que uno podía oír caer un alfiler. Algunos de los que me acompañaron podrían decirles más. Era algo que lo deja uno como desarmado. 13,000 jóvenes sentados al borde de su silla Escuchando la palabra de Dios Presentamos un corto video al final Que contiene una experiencia que tuvo lugar en la comunidad afroestadounidense De un pródigo que se fue Cuando volvió, su familia lo recibió En el video, cuando llega a casa Hay una muchacha muy bonita que lo saluda Obviamente era su novia antes de irse Nunca había visto nada como eso Cuando aquella preciosa muchacha entra para saludar al pródigo Toda la capilla estalló en un aplauso totalmente espontáneo. Aplaudían lo que sucedió en un relato bíblico. Después de la reunión en la capilla, almorcé con algunos amigos que me dijeron, ¿sabe, doctor Yeremaya, Es muy interesante. Tenemos muchos conferencistas que vienen, algo así como 80 cada año. Muchos vienen... y se paran ante estos jóvenes y piensan que tienen que ser relevantes, piensan que tienen que rebajar el nivel y tratar de usar expresiones comunes de los jóvenes, eso desanima a los universitarios en un abrir y cerrar de ojos. Aquellos que vienen y simplemente enseñan la palabra de Dios hacen que los jóvenes se sienten en el borde de la silla. Quieren oír la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que si es la palabra de Dios No importa a quién se le predica, simplemente predicar la palabra de Dios funciona para todos. Y ustedes saben que eso es fácil para mí, porque no sé hacer ninguna otra cosa. Así que simplemente sé cómo hacerlo y Dios honra su palabra. Aquí tenemos una gran declaración. En una casa llena de los aristócratas de su día, Jesús les predica la palabra. Ahora bien.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 Al ver a Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico Hijo, tus pecados te son perdonados Escuchen Mientras Jesús está predicando a esa nutrida multitud A ti borrada hasta los rincones de la casa Se oyen golpes que vienen desde el techo Por encima de la cabeza de Jesús Algo de barro y tierra empieza a caer por todas partes Probablemente llegando hasta Jesús en el proceso En donde no había habido luz antes Aparece un rayo de luz por el techo. Para asombro de todos, a través del agujero desigual en el techo de la casa de Pedro, aparece una camilla y en la camilla un paralítico. ¡Qué momento! Tengo que contarles rápidamente otra experiencia. Tuvimos una concentración en Raleigh, Carolina del Norte. Ahí sucedió algo que nunca antes me había sucedido. Había estado haciendo esto por años. Nunca he tenido otra reunión como esa. Prediqué, llegué a la invitación y entonces, en la parte de más atrás del auditorio, un individuo se puso de pie con la mano levantada y empezó a gritar a voz en cuello, ¡Arrepiéntanse! ¡Arrepiéntanse! ¡Dios va a juzgar esta nación! Por lo general, no me quedo sin habla, pero no supe qué hacer. Me quedé hecho una pieza por un minuto y entonces simplemente dije, «Amigos, no quiero que piensen mal de este hombre». Estoy seguro de que él piensa que está haciendo lo correcto y no se da cuenta de que ha interrumpido el espíritu del servicio. Para entonces, los guardias de seguridad se habían despertado y lo sacaron. Al volver a casa, iba pensando en ese desafortunado incidente en el servicio. De cierta manera, me compadecía a mí mismo. Y entonces, mientras leía mi sermón, pensé, despiértate, Jeremiah, deja de quejarte. Jesús estaba predicando una vez y alguien fue bajado desde el techo e interrumpió el sermón. Así que no tengo nada de que quejarme, ¿verdad? Así que, dejé el asunto por la paz. Las casas en Israel tenían el techo muy bajo y eran techos planos. Jesús probablemente estaba en la parte de recepción de la casa y la multitud estaba reunida frente a Él. Los que trajeron al hombre enfermo habían subido al techo, porque las casas... Tenían las gradas por fuera para subir al techo y lo usaban como una especie de porche. Así que quitaron el techo todo lo que era necesario a fin de bajar a su amigo a la presencia de Jesús. Al estudiar este relato con atención, descubrirán algo que realmente no se puede saber a menos que hurguen en el texto. Jesús no realizó un milagro ese día. Hizo tres. Tres milagros. Primero que nada, Quiero que vean la percepción del milagro de Jesús. Dice en el versículo 5 que Él vio los corazones de los cuatro hombres fieles. Al ver Jesús la fe de ellos, el hombre no fue sanado debido a su propia fe. El hombre fue sanado debido a la fe de los cuatro hombres que lo llevaron a Jesús. Los demás en la casa vieron el fervor, la compasión y el amor de estos hombres. Pero Jesús miró más allá de todo eso y vio la fe de ellos aquellos cuatro hombres pensaban que Jesús podía determinar la diferencia en la vida de su amigo y no hubo barrera muy alta, ni ningún problema demasiado grande para que llevaran a su amigo a Jesús, Jesús notó eso y la Biblia dice que Jesús vio la fe de ellos esta es la primera mención de fe en Marcos, interesantemente liga la acción con la actuación antes que con saber o sentir No sabemos nada de las creencias de los cuatro amigos excepto que actuaron, incluyendo el rodear a la multitud y sacar el techo para llegar a Jesús. Noten que la fe de los amigos fue continua. Cuando pusieron a su amigo en la camilla, nada los iba a detener. Cuando llegaron a un obstáculo, ninguno de ellos dijo, pues bien, la puerta está cerrada, pienso que no es la voluntad del Señor. Luego, su fe fue creativa. Se figuraron la manera para poner al hombre ante Jesús. Fue un plan muy ingenioso y nada ortodoxo. Quiero decir, ¿quién baja a alguien desde el techo a fin de que pueda llegar al Salvador? También su fe fue costosa, para decir verdad. Quiero decir, alguien tenía que reparar el techo y no estoy seguro de que esos cuatro amigos recibieran la factura por todo el asunto. Jesús vio la fe en los corazones de los cuatro hombres.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 usted puede deducir. Si el Señor Jesús pudo leer lo íntimo del corazón de aquellos personajes, también puede ver y leer lo que usted guarda muy dentro en su corazón. Pero en lugar de producir resquemor o reserva, esto debe animarlo. Jesús lo ama, sea cuáles sean los pensamientos más íntimos que usted guarde. Por supuesto, hay muchas más enseñanzas sobre esto en la Biblia y le daremos unas cuantas más cuando nos acompañe el día de mañana y continuemos nuestra consideración del tema «El mayor milagro». El viernes vamos a hablar de otro de los maravillosos temas que surgen en el Evangelio de Marcos, en una lección titulada «Una clase diferente de religión». En un mundo y en una cultura que parece que está más que saturada de creencias y muchas otras apareciendo como de la noche a la mañana, es de extrema importancia saber que una relación personal con Dios es más importante que cualquier otra cosa. Así que esperamos volver a verlo el día de mañana por esta misma estación. Gracias por sintonizar Momento Decisivo.